¿Qué cultura va a tener? moralito se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 te encantarán. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas calurosas tardes. Muy calurosas. Bueno, ya entramos en el equinoccio de la primavera. Ya, sí. ya estamos en plena primavera, sí. el sol brilla tremendo. La eh, vida florece. La vida florece, por las calles hay muchísimas flores ya que nos eh, embellecen la mirada. Uh -huh. Y hay que poner en, en, en práctica lo que nos dice nuestro amigo Guillermo Rodríguez de Flores y Colores. De México. Que es que pongamos atención cuando vamos caminando. Por las calles y observemos cada belleza que la naturaleza nos regala. Yo podría hacer un comentario, ahorita que veníamos, nosotros nos trasladamos en moto por la ciudad y yo a pesar de que vengo manejando y vengo observando la ciudad, pues la ventaja de andar en bicicleta y en moto y yo veo que a las chicas van caminando viendo el teléfono. Sí, con el Digo, celular. Digo, la... va a pasar el universo y ellas van a estar viendo el teléfono, se les va a pasar la vida Por un lado, y es viendo el teléfono. Oye, pero yo ahí me voy a... ¿Qué No, nada más son las chicas, también ellos. Bueno, perdón, sí. <risa> sí. Sobre todo los autores. Te digo porque ahorita vi chicas. Sí. Por eso, eso, me quedé con esa imagen, ¿no? Sí, así que sí, hay que tenerle ahí cuidado. Agarren el teléfono, pero tomenle una foto, lo que se encuentran ahí durante el día, ¿no, Guillermo? Así es, Mercedes Beto. Eh, aparte ahorita estamos con una Floración impresionante de las primaveras Amarillas sí. Y las jacarandas eh, la jacaranda no es mexicana, pero eh, pues las tenemos y están floreciendo y simplemente casi es imposible no voltear a ver un árbol de estos lleno de flores, con miles de flores. ¿Las ¿no? llamaradas también ya están en eso? Las llamaradas también. Todas hermosas ellas. Las aceitillas en las banquetas de flor blanca. ¿Las flores del desierto? Eh, los adenium. También ya también están. También están, no son mexicanas, pero notándose. están completamente llenas de flor. Estamos en... Ahora sí que en plena primavera ya, y más que no tuvimos invierno, entonces tenemos con el calor que hemos tenido, sí. se están adelantando muchas plantas a florecer. Sí, fíjate que sí, pero bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Así como eh, también debemos de protegernos nosotros, usar un poco de bloqueador. Y regar las plantas lo suficiente Porque de repente se nos olvida sí. Y ya cuando vamos, pobrecitas ellas Están todas caídas <risa> ¿No? Sí, es que papá Dios que es el sol Ese irrumpe con todo Y vaya que sí Ajá. Maestro, pues estamos en el programa número 105 uh -huh. eh, Nuevamente está con nosotros Guillermo Rodríguez eh, Porque pues todo mundo sabe Que somos patrocinadores Del Festival Flores y Colores de México Entonces ya tenemos en Puerto esta la, la decimocuarta edición la decimocuarta edición y la decimoquinta edición y la colaboración con el museo el globo museo de dedicado a los niños Lenín, ajá. y también tendremos colaboración con el museo trompo mágico entonces viene mucho y otra colaboración eso es algo que apenas lo van a saber ahora por la radio a ver, a ver los a ver. compañeros que están escuchando tenemos ya reunión hoy con el municipio de Chapala y Ajijic junto con Tonalá, vamos a hacer algo con ellos. Entonces viene bastante, bastante trabajo. Chicos, nos vamos a hacer internacionales, sí. ¿no? <risa> pues nuestro invitado del día de hoy está por llegar, se perdió anda perdido por las calles del centro del barrio chino de la ciudad vamos a ver un, de, un directorio telefónico de los de antes, es, es que como dice no, de la calzada para allá, de la calzada para acá pero él es de López Mateos para allá nada más ¿no? ah ok, casi no sí se pierde uno de repente sí, cuando no se sí, ha acostumbrado sí. a, pero bueno, esperemos, a algunas zonas si vemos que pasan unos minutos y si no pues le vamos a volver a llamar y vamos a, a que nos alerta Amber verde alerta Amber verde de plantas, ¿no? Estamos Estamos esperando a Luis Ángel Aceves de Vivero Los Robles, pero esperemos que ya no tarde mucho. El día de hoy el tema va a estar muy, muy interesante porque estas plantas de las que vamos a hablar el día de hoy fueron algunas de las que se pusieron muy de moda ahora con esto en la pandemia, ¿no? Aparte de que a la gente nos dio por hacer huertos en casa para tener ahí eh, lo necesario que, que pudiéramos necesitar para las comidas, Pues las suculentas, no, bueno, se fueron en auge. ¿no? Fíjate, que, eh, suculenta puede ser un sustantivo o un adjetivo. Claro. <risa> porque el sustantivo <risa> es como planta, ¿no? Y como adjetivo, porque yo me pongo a decir, no, eso está suculento. Oh my God. <risa> <risa> bueno, por ahí está nuestra queridísima Zitlali Mayorga. Mm, mm. Eh, y ella es una Que sucule viene suculentamente es, vestida. Viene suculentamente vestida y le pusimos el. <risa> El apodo se puede decir ¿Sobrenombre? El, de, el sobrenombre Epíteto. de sí, De que es una Que cante Ay Dios sí. Entonces una vez fue muy divertido Ese de andar poniendo unos Apodos, apodos. de plantas ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué planta te tocaría hacer? Yo sería un pinche pasote <risa> ¿Por amargo o por qué? No, porque le da sabor a la comida. Ah, bueno. bueno, bueno. Y aparte quita las lombrices. <risa> <risa> Ay, caramba. Pues Guillermo, de una vez venos platicando. Tenemos en puerta el siguiente festival en el mes de abril. Estamos a escasos 15 días pasadito. Sí, 15 días prácticamente. Y va a ser, por supuesto, en el Parque Metropolitano de Guadalajara. Este año, muchos dicen, es que no se cuenta la, el año de pandemia. No, sí. Hace, claro seis, sí. hace seis años se empezó el primer festival en Semana Santa en el Parque Agua Azul, tenía otro nombre, y ahora es la decimocuarta edición. Tenemos 50 espacios de participación de viveros, entre ellos, pues, Vivero Los Robles, que está invitado hoy al programa. Y, pues, es maravilloso porque también se retoma el festival de, en León, Guanajuato, conjunto con la Feria de la Primavera de León, Guanajuato, eh, hace dos años se canceló ese ese evento uh -huh. y nos vamos para León a finales de abril. Wow. 29, 30 de abril y 1 de mayo en la calzada eh, de León, Guanajuato, y vamos a estar participando. Tenemos eh, ahora con el Festival de Semana Santa. Eh, pues una expectativa muy muy grande ya que el parque metropolitano tiene muchísimos visitantes naturales más toda la gente que normalmente viene en los de las semanas antes que vienen gente sobre todo de Tepic, Zacatecas, Aguascalientes, a buscar proveedores de mayoreo. Exclusivo, ¿a eso vienen? A eso, a eso vienen exclusivamente, entonces es algo muy bueno para todos los que van a participar en este festival, de que no nomás es la gente que se acerca a comprar una planta para su casa, sino que pueden también acceder a tener clientes de mayoreo, ¿no? Chicos, pues hay que ir todos guapos a ese festival, porque pinta para estar muy bien. Así es y hay mucha expectativa eh, en esta ocasión, pues vamos a tener un megatoldo de 18 metros por 25 y se complementará el festival con toldos de 6x6 para la comunidad de todos los visitantes y también de todos los participantes. Sí, porque también los que andamos ahí de visitantes merecemos una sombrita de vez en cuando porque vas caminando inocentes pero te detienes y ya estás hasta bronceado, ¿no? Sí, es un espacio muy, muy digno, muy abierto, el, el, sí. el Parque Metropolitano. Pero ahorita que en tiempo de sol, pues el sol pega con, con ganas, ¿no? Yo me pronuncio más en los festivales que cuando voy a la playa, porque sí. de por sí no voy a la playa y cuando voy a la playa me la paso en la sombrita no ni me salió nada, ¿no? Sí. Pues nosotros te podríamos invitar a los balneros en Juanacatlán. ¿Dónde queda ese rancho? <risa> Ahí amor. Te suena, te suena. Casa de Teja. Profe. Casa de Teja. Casa de Teja, municipio de Juanacatlán, Jalisco. Sí. Y bueno, va llegando Luis Ángel, voy a recibirlo. De... Sí, sí, sí, sí. Maestro. Escuchó la canción que le trajimos de inicio. Sí, yo recuerdo que la primera vez la escuché con eh, Carlos Vives, Ajá. el vallenato de aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, pues hace algunos años. Sí. En la explanada, antes de que pusieran el cucurucho ahí en la Feria del Libro, en, en, en la Expo Guadalajara. Y cuando dejaron de ser gratuitos con... y masivos los conciertos. Ajá, y Comenzaban a cobrar. <risa> y vaya que sí. Pues el día de hoy te la traje con Aimé Nuviola. Ayer estábamos platicando que a mí me gusta mucho la voz de ella. Entonces me encontré, la verdad es que fue una sorpresa. Yo no conocía esta versión. Dije, ah, pues se la guardamos al maestro para el siguiente martes. De lujo. Así que, y por ahí te traigo otra sorpresita también. Eh, bueno, dos que creo que te van a gustar bastante Pero vamos a saludar a nuestro invitado que ya por fin llegó Fue a conocer todo el Parque Rojo y no sé hasta dónde llegó ¿Cómo estás, Luis Ángel? Hola, bien, bien, gracias, aquí, aquí estamos este, Muchas gracias por, por invitarnos en esta ocasión con ustedes No, al contrario, gracias. un honor porque nos vas a hablar de unas plantas Que como su nombre lo dice son suculentas Suculentas. ¿cierto? Sí sí sí sí vamos claro a, sí. a iniciar primero un poquito de tu historia Luis Ángel cuánto tiempo tienes tú dentro de este maravilloso mundo de las plantas pues mira nosotros tenemos aproximadamente unos ocho años ya este produciendo plantas nosotros nos dedicamos a pues a la venta de plantas tenemos un vivero que como ya saben se llama los robles vivero los robles que te y están nosotros... echando porras estos eh, compañeros sí es lo que, lo que estaba viendo muchas <risa> gracias <risa> Entonces nosotros empezamos con un negocio de vender plantas de flor y pues todo lo que se vende en un vivero, ¿no? Uh -huh. Y ya de repente recuerdo que en una ocasión pasó un vendedor a dejarnos una cajita de plantas suculentas, que muchos la, las conocen como las latacactus. Entonces, pues al ver las plantas, pues nos gustaron mucho, ¿no? Sí. Y empezamos a, a ver cómo funcionaban. Por ahí recuerdo una vez que pateé una, una planta caminando y, y se quebró una ramita y, y a los días vi que le estaba saliendo raíz sin, sin, este, sin haberla plantado en la tierra, solita. Entonces ya después vi que por hojita y así, este, poco a poco nos fuimos adentrando en, en este mundo y llegamos al punto donde pues ya prácticamente... Eh, en aquel tiempo, hace como unos seis años, uh -huh. ya el viverito en el que estábamos ya eran puras suculentas, ¿verdad? Ya no había serio? otras plantas, eh, y ya eran suculentas y cactus que también en aquel tiempo queríamos empezar a producir y ya llegó el tiempo que nos cambiamos a otro lugar más grande y ahí pues creció el volumen de producción Pero ya también de otras plantas como eh, malvas, gasañas, plantas de jardinería, ahorita sempasuchil y pues ya las suculentas, ¿no? Entonces eso es más o menos como nosotros empezamos, y nos empezamos a ser conocidos entre, entre los viveros y todo eso. Y, y ahorita, pues, nos dedicamos a las suculentas y también a otras plantas. Oye, y a ver, dos preguntas. ¿Quién está involucrado aparte de ti? ¿tú, ¿Es tu familia o tienes sí. empleados o qué? Eh, eh, empezamos mi papá y yo. Y ya después este, fuimos agregando, eh, contratando gente. Y ahorita también ya se sumó mi hermano. Entonces, ahorita es mi papá, un hermano. Y yo, y ahorita son dos personas las que, las que trabajan también con nosotros. Órale. Sí. Oye, ¿y en esto qué dices? Que se empezaron a dar a conocer. ¿Y, y qué, tan, qué tan bueno, qué tan malo fue? Hubo esas típicas envidias de, ay, o sea, también que estábamos eh. sin otro vivero. <risa> llegan estos con una muy buena mano y empiezan a producir todo. ¿O te recibieron bien? Sí. ¿Qué, qué no, tal se llevan entre viveristas? Es que de, de, de principio, este. Eh, casi no había muchos quienes producían suculentas, estaba uno de Den Maya, que muchos lo conocen, él ya, ya, ya estaba empezando, uh -huh. y luego otra persona, Don Juan también, Juan Álvarez, y entre esos nosotros, creo que había también otra persona allá en Santa Lucía, que también ya estaba empezando a producir, uh -huh. y los de Puebla, que esos siempre han sido los que han metido mucha planta aquí en Guadalajara. Ah, sí. Entonces, este... Recuerdo que ahí antes iba mucho con nosotros también un vivero que se hizo muy conocido, Terra Verde, Jesús Amarillas. Él iba también mucho con nosotros y entre muchos viveristas ahí llegaban con nosotros. Ahí nos empezamos a hacer conocidos, no sé por qué. ¿da? Entonces se fueron creando relaciones y ya llegó al punto donde pues ya nosotros éramos sus proveedores de plantas. Inclusive una vez también nos, nos buscó... Se llama, es una muchacha que surte los, los Walmart, los surte Walmart y Sorianas, tiene varias tiendas de autoservicios fuertes que, que, este, que en su momento nos buscó, nomás que ellas sí son cantidades grandísimas las que mueve ellas de planta y no, no la pudimos atender, pero eh, es como todo, ¿no? Este, cada quien tiene, se podría decir que sus grupos, sí. y nosotros pues... A mí me conoce mucha gente de viveros y me las llevo bien con ellos, yo trato de, de, de, este, de estar bien con, con todo mundo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que la, eh, va, va en crecimiento mucho, ¿no? Y, y últimamente ya cualquier, muchísima gente hace, produce suculentas en sus azoteas, en los patios, este, en todos lados ¿verdad? y... y Y como en mi caso yo no veo que, que esté mal eso, ¿no? Yo digo que entre más vendedores, más compradores, ¿no? Porque este, se, se expande el mercado, ¿no? Entonces... Siento yo que eso viene mucho a beneficiar a todos los que nos estamos dedicando a la suculenta. Pues mira cómo la vida, o sea, un, un, un accidente de pasar, que Memo conoce algunos de esos accidentes donde pasas y le arrancas la mitad a la pobre planta. <risa> la tiras. <eso. risa> sí. O sea, cómo, cómo ese accidente los fue llevando a ser ya tan, tan buenos, porque yo me imagino que tienen muy buena mano. ...para esta producción, ¿no? Es el efecto mariposa, dice, si viajes pues al pasado que no. no toques nada. <risa> sí, por favor, no respires. No, y eso que es muy importante, entre más, más productores de plantas, más compradores... ...mucha gente dice, ah, pues es un vivero así, las suculentas. Pero todo lo que implica el abrir un espacio de reproducción de, de plantas... ...que mucha gente no lo voltea a ver, que se vuelve empleos también. Claro. Es algo grandísimo de que nos hace falta... Más empleos y mucha gente como decimos en la pandemia encontró algo nuevo que a lo mejor no había volteado a ver el de empezar a cultivar plantas ya sean comestibles, suculentas, lo que sea. La pandemia creo que sí ha dejado cosas malas pero nos ha dejado muchísimas cosas buenas. Eh, sobre todo en el aspecto de las plantas Y otra cosa Entre más gente compra, más reproduce Tenemos más verde en nuestra ciudad Claro sí, Es algo sumamente importante de, Y de una u otra forma Ayudamos a que el oxígeno también sea mejor Sí Entonces es algo que no creo que se acabe Al contrario, se va a ir es, expandiendo Incrementando Y otra cosa que empiezas a coleccionar y tienes, quieres todas las plantas pero después te vas yendo por un solo género una sola especie o, o las variaciones de ese género y demás y eso es muy bueno porque a fin de cuentas se puede volver una capital Guadalajara de plantas cuando sí. no lo era, como lo era Puebla, eh, Morelos o Veracruz, inclusive Oaxaca y demás, el occidente del país, el referente es Guadalajara ¿verdad? sí ¿Ah sí? Sí, por supuesto ¿Por? Es que Guadalajara es un polo que, que, que se de desarrollo a nivel América Latina, ¿eh? Sí, Por supuesto. Claro. La Guadalajara pone <ríe> moda en muebles. Ah. En moda. En joyería. Y ahora en plantas. ¿En plantas. Y ahora en plantas. Plantas, por sí, porque aquí sí hay, sí hay muchos productores que. que este. que ya están mandando plantas inclusive a otros estados. Uh, supe de un caso de un. Una persona que se dedica a los árboles y, y hace muy poco envió una carga grande de árboles de pirula allá a Cuautla, a, a, a Cuautla, donde se puede decir que Cuautla y Cuernavacas es el lugar donde se distribuye toda la planta, ¿no? Ahí hacen bastante planta, muchísima, y ahí mandan para todos los estados. Y también en México, en México, en Atlacomulco, hacen mucha planta de flor. ...pero a referente a lo que tú decías... ...que Guadalajara se está haciendo como que un referente... ...sí, la verdad yo, yo sí, sí digo que eso está, es, está pasando... ...pues a mí ¿verdad? me da muchísimo gusto eso... ...porque quiere decir entonces... ...que este tipo de festivales va a crecer... ...claro que sí, hace seis años empezamos con diez vendedores... ...ahora eh, en esta edición son 50 los espacios... ...pero en Expo Guadalajara fueron 68. y sí. ...y recuerda una cosa... Hay festivales especializados que son muy bonitos y es muy agradable ir a ver. Un solo eh, tipo. Un solo tipo de. o oh, géneros de, de plantas, pero el Festival de Flores y Colores de México es el Versace. único en su tipo a nivel nacional donde incluye carnívoras eh, suculentas, cactáceas. Bueno, las cactáceas son parte de las suculentas. Incluye orquídeas, plantas de jardín, árboles frutales. Incluye todo. Insumos. Insumos y demás. Sí. Y pues bueno, aquí una pregunta para ti. Luis, eh, ¿cuántas especies aproximadamente reproducen ustedes? Oh, no las hemos contado, pero sí, yo pienso unas, a lo mejor unas doscientas. Eh, ¿Doscientas especies? Y estamos, ahorita, pues ya con esto que se está viendo que ya pues, están saliendo muchas plantas, este, pues estamos tratando de ya sumar pues, más plantas, ¿no? Pero eso implica, pues no es fácil, o sea, uno dice, no, pues, este... ¿Cuántas variedades, no? Pues tengo 50, pero para a lo mejor tener 50 variedades ocupas tener bastante planta madre, ¿no? O sea, tan solo de una sola especie, porque, un decir, si te piden mm, 200 plantas de una especie, pues ocupas tener, no sé, a lo mejor unas 20 plantas madres ya de algo de edad para que te, de, que te den los cortes o... O ya sea si produces por hoja, dependiendo, ¿no? O sea, para tener una sola especie ocupas tener bastante planta madre, ¿no? Que es nuestro caso, porque a nosotros nos buscan y nos dicen, no, pues tienes eh, 100 de esta y nosotros tenemos que tener la cantidad que nos piden, ¿verdad? Porque si no la tienes... Pues el cliente le tiene, busca por otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por eso digo que no, no es tan fácil, pero sí estamos sumando, sí estamos tratando ahorita de ya ir este, metiendo más variedades de esas que les llaman híbridos, que caránculas y todo eso, sí. ya estamos empezando a, a ir metiendo de esas variedades. Que es algo muy divertido, me imagino que te ha pasado que... Okay. Por ejemplo, ponemos Roberto Garay, ¿no? Me ha tocado de que tiene 200, 300 especies en su mesa diferentes. Y luego le pregunta ¿no más trajiste eso? Y dices, qué pues. pedo. Sí. imagino el vivero, ¿no? Tienen 200 suculentas diferentes. y ¿Te ha pasado eso que te dicen? ¿Y no más tienen eso? Sí, oh, sí, sí. Claro ¿Qué que que pasó? Sí. ¿Cómo, Jaco? Ah, ustedes disculpen, es que los siéntese clientes les, no sabemos esa parte. Sientes que el estómago se te aprieta así de que... Sí. Imagínate, o también me ha pasado con las orquídeas. Eh, tenemos 50 especies ah no quieren las inalcanzables no que no se pueden cultivar este hoy si, por qué no tienes hoy nada un, no o, o en el festival uy qué poquitas plantas trajeron si sumáramos las especies que hay entre todos tendríamos más de dos mil especies en sí, un solo sí, lugar ¿no? creo. sí sí es, es, es algo fabuloso oye vamos a escuchar un poquitito más de música eh, porque aquí se trata también de escuchar música. Entonces, esta es otra sorpresita de las que le trajimos al maestro. Hoy, hoy trajimos versiones de cumbia a salsa. A ver qué te parece. ¿Sale? Vamos a escuchar. Salsa con sabor dominicano. Así, mientras predijo sentir recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para más engañar ya no te que los labios ni me insinuas tus caras eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después y yo que te deseo a morir que por esta es la última vez. Essa mentira usual, que no me de marcha. Confiada te acercas a mí, y debo de tus manos el té. Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré. Ahora o mejor, eres juez. Y yo que te deseo amor.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 Tenemos un, un saludos de dónde, ¿O nos están es escuchando? Es un saludo especial para todo el corredor sumarte de la Plaza de la República en Avenida México. Un saludo para todos los compañeros también que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Citlali también que anda por aquí escuchándonos. Muchísimas gracias. Y yo estoy interesada. A mí el tema de hoy me trajo así de plano. Yo quiero saber cómo es. Bueno, no. Maestro, se tenía primero una pregunta, ¿no? Bueno, es que yo como neófito, me gustan las plantas, pero me declaro un neófito, ¿no? Pero se le secan, dice. ¿no? Sí, o sea, pero el término suculenta se me hace muy sugestivo, ¿no? Bastante. Porque la comida está suculenta, entonces el suculento viene... ¿Ve? De la cantidad de agua que retienen las plantas. Ah, viene siendo como una especie. Ya, ya. Era para ti, yo quiero. No, Sí, está bien. Me emociono. Que... Ah, sí no, no, no, no, no, no. Me, me adueño. No, para nada. Me para adueño para... De las, del programa. <risa> no, ¿cómo crees? Me van a parar el micrófono. No, no, no. En realidad okay. me salvaste porque no sé la verdad por qué se llaman suculentas las suculentas. ¿Es por eso? Por Entonces, el, ¿Es por el agua? Sí, es por la la, la captación de, de la, agua como las cactáceas sí las... las cactáceas es parte de la familia de, la familia. Las, de las, ah, las echeverias este inclusive plantas africanas lolitos y todos esos que retienen agua eh, sí. se pueden llamar suculentas bonito no les digas todos esos tan bonitos que son ellos son más de 300 especies no me sé ni una Hablemos de orquídeas. Ah, no, otro día. Oye. Ok, entonces ahora sí, Luis Ángel, yo quiero saber, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo hace? Ya hace ratito ya nos dijiste que... Con una patada que, que va dando, ajá, Con que una pasas, patada. Que y solita da una raíz. ¿Qué se necesita para que nosotros podamos tener eh, reproducción de una suculenta? Pues, mmm, reproducción de una suculenta... Pues principalmente yo pienso que si quieres producir, este, si te quieres dedicar a producir suculentas, lo principal es que necesitas una cierta disciplina, ¿no? Porque aunque sea muy sencillo y se vean fácil y todo eso, todo requiere un cierto proceso que se necesita un cierto cuidado. Eh, hay muchas maneras en las que una suculenta se puede producir, ya sea por hoja, este... Por esqueje, por semilla, hay quienes plantan eh, las varas florales o, o por una hoja, hay quien le puede cortar una hoja y pues todos saben ese método, ¿verdad? Pero hay varias maneras en que una sola hoja te puede dar hasta tres, tres plantas. Entonces, este, pero ya son, ya es muy, mucho tiempo, ¿no? Nosotros, como más producimos, es por esqueje y por hoja. Entonces, para los que no sabemos qué es esqueje, es un codito, ah. le cortas una ramita, la dejas secar tres días, cuatro días este, y pues ya la, la entierras en, un, en una tierra, no sé, con, con jal y, y este, a lo mejor humus de lombriz o composta, eh, ahí sí cada quien usa su, su sustrato, su tierra que, que quiere utilizar, ¿no? entonces pues tú quieres producir una planta te compras tu planta o te robas no sé, un esqueje dale no para, no seas, seas de una viejita no les des ideas a todos los que vayan a ir al siguiente festival me da, un codi me da un codito vas al vivero y ahí sin no, que te vean le cortas espera, o... exactamente, que te lo pidan como quieran eh. pero si no, montón ¿Sí de plantas si sí, de... sí, me pasa eso, que se llevan una planta y ahí les ves este, arrancándoles hojitas y le ponen a la maceta así por encima y así Pero me da risa, ¿no? A mí, o sea, no me, no me afecta cuando son plantas este, que tenemos muchas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya, ya que tienes tu esqueje, que es la manera yo creo más sencilla, eh, pues lo dejas secar unos 3, 4 días. Y... A ver, perdón, ahí te voy a interrumpir. ¿Por qué dejar secar el esqueje? Sí, ¿Qué, ¿Qué es lo que saber? pasa? Ah, lo que pasa es que como la planta, es, se puede decir que la suculenta es casi pura agua, entonces si tú la plantas este, y le echas agua, pues la vas a podrir, ¿verdad? Porque como quien dice, donde tú le cortaste, está como está la herida abierta, se podría decir, okay. entonces tienes que dejar cicatrizar para que ya después la puedas plantar. Y este, ya le puedes dar un riego con una rociada. Igual hay veces que cortamos y palantamos directamente, pero el sustrato es 100% seco, seco y no lo regamos por unas 2, 3 semanas. ¿Y esos cortes los curas, los cauterizas o simplemente es, le pones Al algún sol? fungicida sistémico? Eh, eso también es importante, está el sol directo, está bajo uh -huh. mayor sombra. Sí, Nosotros... Eh, Somos de esos de que cortamos, cortamos y, y, este, y los, los tendemos sobre costales. Ahí los dejamos a veces hasta una semana. Eh, nosotros no ponemos enraizadores ni nada de primero porque as, normalmente cuando plantamos este, son cantidades de 3000, 4000 plantas y sí es muy tardado este, estarles las curando y todo eso. Lo que hacemos es que una vez que la planta ya empieza a... Desarrollar raíz eh, Le aventamos una eh, Fumigada De fungicida A la tierra Y ya después le podemos aventar insecticidas Las tenemos en un invernadero Más o menos como de 50% sombra Y 50% de luz eh, Es muy caluroso Eso sí ahorita en este tiempo está super caliente Y ahorita hay que estar rociando la, la planta constantemente Para que no se deshidrate entonces ya de ahí nosotros eh, ya que la planta está enraizada entonces empezamos a, a meter más riego constantemente para que todo ese tiempo que la planta estuvo eh, necesitando el agua que tenía en la hoja se deshidrata, se hace media pachichi entonces pues ya que ya está enraizada bien la empezamos a alimentar y es cuando empieza a crecer más rápido y ya las empezamos a sacar a la venta eh, nosotros no usamos fertilizantes de, de ningún tipo, de repente por ahí le ponemos uno que otro, pero este, tratamos de no ponerles fertilizantes porque... Si se, tenemos somos de la creencia ¿verdad? nosotros, así es como nos funciona si nosotros acostumbramos a la planta un cierto alimento eh, cuando la gente se la lleva a su casa y ya no tiene el alimento, muchas veces se mueren las plantas este, o, o se pudren, se secan no sé, les pasa algo, pierden la forma en la que estaban y, y, este, y pues la gente se puede quejar, no es por eso que nosotros decidimos no meterle nada de alimento Tratamos eso sí de usar un, l, buenos sustratos para que la planta esté, pues, esté lo mejor posible. Oye, deja que la gente se queje, que la gente pasa la voz y dices, no, no vayas a ese vivero porque eh. venden plantas que se mueren. Sí, resulta que son las mataplantas, ¿no? Conozco algunas. <risa> la mata suculenta. Ay, qué malo, ya no lo no, es, ya se no, reformó. Yo, yo dije, yo no dije a nadie, pues. <risa> Oye, pero a ver, ahí mencionas varias cosas muy importantes. O sea, tú, tú la pones, si tú la cortas e inmediatamente la pones en sustrato, entonces dos semanas dura sin que sí. eches agua nuevamente. Dos semanas, dijo él. Eh, más o menos, otros como unas dos semanas sin ponerle agua. Inclusive es hasta tres en tiempo de lluvias, no sé, se puede ir más tiempo. ¿Cuál es la forma correcta de regar una suculenta? La forma correcta cada de regar cual. una suculenta, mira, ahí, ahí sí cada quien tiene su, su manera de trabajar, ¿no? Este, yo digo que las plantas es como la cocina, ¿no? Cada quien tiene su mano, ¿verdad? Su estilo. Entonces, sí, su estilo y cada quien usa sus sustratos, sus, sus ahí a quien le funciona este sustrato 100% mineral, sustrato de 100% orgánico y hay quien riega las suculentas en la tarde-noche con la creencia de que... Las suculentas este, absorben eh, la humedad en la noche, abren como sus poros y, y retienen la humedad, que a lo mejor sí, claro que sí puede ser cierto. Hay quienes este, la riegan en la mañana tratando de, de evitar este, hongos, que el agua se retenga en la noche. Y o sea, la riegan en el día para que se evaporice el agua ¿da? y se seque. Nosotros regamos... Eh, a cuando tenemos tiempo, verdad, en la tarde, en la mañana, en la noche, sí, es que si sí nos lleva bastante tiempo estar regando, ¿verdad? entonces ahí como te decía cada quien tiene su manera pues de trabajar, verdad. Sí. Yo creo que cualquier hora es la correcta, verdad, simplemente que se esté regando cuando la planta ya necesita agua. O sea, ¿verdad? tiene que estar, eh, el sustrato tiene que estar seco por completo, no tienes que, ver que seco. por completo, sí, de hecho yo lo que recomiendo, ya sí cuando esté seco, pero por abajo, porque hay que asomarse en la maceta, uh -huh. por abajo en los, en los orificios que tienen para que el agua se, eh, se vaya, Ajá. que esté seco, porque hay veces que por arriba se ve seca, pero la de la mitad para abajo de la maceta este, está todavía húmedo. Ah, ¿verdad? mira, qué buen tip, ah, a... eso, eso nunca me lo habían dicho, ¿eh? Ven. A ver, viveristas de flores y colores de México, nadie me había dado ese tip ¿no? por eso se me pudre, <risa> dice. Con razón pudre no, no es cierto, hasta eso no, que, es que he sí, logrado es un buen tenerlas tip. todas bueno, yo el, eh, el tip que tenía es que es un palillo de bambú uh -huh. clavado en la maceta y ese te da la pauta, ¿no? porque lo clavas hasta Ajá. el fondo. entonces ah, si lo sacas si se ve la humedad, humedad. se ve la humedad que, que tiene la maceta, pero también eso que acaba de decir Luis es, es muy interesante de cómo checar. Oye, y otra pregunta que me dijeron que te haga ¿En el sol directo o en ah, sombra? En sol directo o en sombra. Eh, yo pienso que eh, ni en sol directo ni en sombra. Porque en sombra este, se sombrean, pues se, se tiolan como le llaman y la planta se estira. Y en sol, como ahorita el sol está muy fuerte, la planta se quema. Entonces... Hay unas especies que sí aguantan muy bien el sol, como, como los de sedums verdad. y todo eso se sí aguanta bien el sol, pero hay como tipo así, hay uno que se llama clavatum, sedum clavatum, ese no, no aguanta muy bien el sol. Se es quema. Que, se que muchas, quema. Hay muchas suculentas que viven en su hábitat natural entre arbustos o árboles uh -huh, y demás. Exactamente. Pero por ejemplo, hablando de la cante o de la lawy, son plantas echeverias que son de pleno sol. Ah, Sí. Muchas de las echeverias son de pleno sol, pero hay una cosa que se nos olvida: cuando compramos una planta, sabemos ah las suculentas son de sol. La compras del vivero y te la llevas y la pones en el pleno se sol. Rayo del y sol. Y en el primer sí. momento se te muere, en el primer día, los dos días la, la quemas. Hay que saber que tienen un proceso en el vivero y hay que irlas adaptando al espacio donde las vamos a llevar. A aparte, como ahí tú mencionas eso, este, no es lo mismo en su hábitat que donde no es su hábitat. Exactamente, ¿no? porque ah. ahí tiene mucho que ver eh, el nivel del mar en el que se encuentran ¿verdad? entonces muchas veces pues pueden las suculentas estar muy arriba, en otros estar muy abajo, entonces no es, no es la misma intensidad del sol que agarran en un lado que, que, en, que otro, en otro, y la misma agua que eh, tienen la temperatura y todo eso también influye es como mucho. los mezquites, dicen no, es que los mezquites son de lugares este, secos o sea mejor arriba se ve seco pero abajo donde están sus raíces hay, están los, hay muchísima agua quiero yo creer que las raíces de los mezquites van hacia o sea, abajo ¿no? pues completamente sí, los, dirigidas hacia sí, abajo sí pero ves que al metro y medio ya, ya encuentran agua uh -huh. entonces arriba parece semidesértico pero muy, muy pronto hasta el agua está el agua entonces hay que ver todo eso de que no es que se me quemó y era de sol Pues también yo si me quedo en el sol, también me quemo, ¿no? <risa> sí. Claro. A ver, entonces haciendo como un pequeño recuento, podemos comenzar de un esqueje. Eh, ¿Lo dejamos dos eh, semanas más o menos? A no, que esté... si lo vas a plantar directamente, o sea, si cortas y si plantas unas dos semanas sin regar. Ah, es cierto. Pero ya este, si lo cortas y si lo dejas cicatrizar unos cuatro días, uh -huh. este, en cuanto lo plantes le puedes dar una eh, rociada a la tierra como para que esté media fresquecita, ah, ¿verdad? Okay. entonces ah, a ver, perdón, de eso me, me preguntaron también. ¿Es... O sea, una suculenta se riega echándole el agua así, o sea, un, en un, de una tinaja directo o con un rociador. Atomizador. Ajá. Ah, no, una suculenta ya cuando, o sea, cuando ya está bien la planta, bien enraizada y todo, o si sea, hay que regarla bien, o sea, ah, puedes okay. con la manguera o... o el chiste es que sí, las raíces Absorba. también se alimenten de agua, ah, o sea, pero, que okay. bien, hasta okay. si se puede que escurra, que escurra. Pero imagino agua. que cuando son los esquejes pequeños o las plántulas de una hoja, Si le avientas la manguera vas a hacer un relajo con las las sacas del sustrato, ah, sí, ¿no? Sí, Por eso, sí, es, que claro. con la... Por eso eh, es que utilizan cariño. Por eso es que tu... le llaman un cebollín, una cebolla que le ponen a la manguera y suelta como si fuera regadera. Como ah, que... Entonces ah. okay, okay. Es, es agua que, que no queda de golpe porque si no vamos, sí. a, vamos a sacarla del sustrato. Exactamente, ¿no? vas a hacer agujero en la, en ah, la tierra. Okay, okay. Ah, eso es. es, es, es, es que, un desorden. O sea, parece que no, pero te vas tú muy emocionado de haber comprado tu planta y llegas a la casa y empiezan los problemas, ¿no? Y dices, ¿qué me dijo? ¿Cuándo lo tengo que regar? ¿En dónde lo voy a poner? Entonces, este tipo de tips, qué importantes son para los que estamos iniciando, que no nos dedicamos a la venta ni a producir masivo, sino que te quieres dar como ese pequeño lujo, ¿no? De saber si puedes sacar otra de esa que te gusta tanto. Una cosa importante que dijiste, de las varas florales, ¿por qué de las varas florales? Ah, sí. En Raizan. hay suculentas no, pues, sí. que el tallos son suculentas grandes que la vara floral es un tallo grueso entonces pues la dejas inclusive esa, ese tallo muchas veces suelta hojitas sí esas hojitas se las quitas y son las que más rápido sueltan un hijuelo entonces se las puedes quitar le cortas y la plantas en una ocasión hubo una vez que de puro de puro este, como curiosidad Porque bueno, yo no soy ingeniero Ni biólogo este, Nada, ni mucho menos Yo he aprendido a base de, de práctica Y hubo una vara floral Que le corté Y saqué como cuatro de esa misma vara Y las cuatro pegaron Te dan como una cornilla de, de planta Cada, Ay, esqueje hey, cada esqueje de la vara floral. Ey, cada esqueje de Entonces, la. Entonces, ¿ustedes han ido experimentando las sí. formas de producción? Bueno, mi papá, él ya, ya tiene el conocimiento porque tengo tíos que en Estados Unidos empezaron con los viveros. Uno de ellos fue mi papá. Y ahí ellos, allá También es la suculenta es, um, como está muy de moda y ahí, esa planta tiene muchísimo tiempo allá que, que se ha trabajado y ellos ya de ahí ya traían el conocimiento, pero este, yo sí he aprendido así a ir viendo, ir experimentando y escuchando lo que otros compañeros de repente me comparten y así. ¿Cuál es la suculenta? Que tiene el proceso más lento para sacar una planta desde su hoja o de su, de su esqueje a la venta. ¿Cuál es la que dices tú? Esta. Ay, dura, Se tardó mucho. Se tardó medio año para sacarla a la venta. Eh, no, pues. Este, ¿O en cuánto tiempo? O sea. Pues nosotros, como ahorita estamos empezando a producir la planta Cante. Y pensábamos que era algo difícil, pero nos estamos dando cuenta que no. En una ocasión, este. Eh, aventamos semillas y si sí, la semilla es muy tardada, de la lawi, la, la lawi se da por hoja también es tardada y pensábamos que era las lawi, las, las cante, igual los híbridos que están saliendo ahorita pensábamos que eran muy tardados pero no, entonces ahorita sí una planta que yo te diga que así que muy muy tardada no, no se me viene pues a la mente. Por ejemplo una cante de semilla a una... ¿A sacarla a la venta? A sacarla a la venta, que por lo regular la sacan desde 3 centímetros. Eh, digamos, no, pues cuatro. un año, ¿no? Yo pienso un añito. ¿Un año? Eh, ya para que se venda bien. Ah, okay. o sea que sí pasa mucho tiempo. Sí, por eso de es hecho muchos, nosotros no porque, nos metemos eh, mucho en, esa, en esos temas de producir por semilla y todo eso, porque ¿sí? este los tienes en los semilleros, luego los tienes que pasar a charolas germinadoras de ya sea de 200 cavidades y de ahí a macetas, entonces para que todo ese proceso se vaya, este, sí es un año, entonces en ese año estás ocupando espacio sí. Que, sí, que, a que lo mejor no, tener en otras, ¿no? Exact, más rápido lo, lo produzco por esqueje. Sí. Bueno, es que es algo muy interesante. Aparte estas dos especies en lo particular tienen una cantidad muy alta de pruina, ¿Cómo le haces para que no se te maltraten? Sí. Para, el, o sea, mm, sí. Mira, ahí como en las en las labui, nosotros todavía no empezamos a producirla así mucho. Lo que pasó con esa planta es que se la estamos comprando a una, a una persona también muy reconocida ahí entre los vendedores que están en el refugio y esa planta para que no... No, este, no se manche nada, pues la regamos a mano. O sea, con, una, con un vasito o algo así, por una orillita. Un poquito. Eh, y esas plantas las igual... para que no se manchen, porque las plantas son muy, muy delicadas, de la pruina las tocas poquito y ya... Y jamás la recuperan, ¿verdad? Creo, no, sí, creo que sí la, recupero, ¿Sí la recuperan. Eh. Pero bajo un proceso o un tiempo. Sí, pues también, un, tie supongo, un ¿no? tiempo de dejarlas ahí, que de hojas nuevas y todo. Fíjate, eso. yo tengo varias eh, echeveras y demás. Pero no las tengo conmigo ¿A poco? Las compro con y... Con Tony Mendoza Te mandamos un saludo África en América Este... Y me dice ¿Para qué andas comprando plantas Si no las vas a cultivar? Le digo Pues tú cuídamelas Me ¿Tú gustan tú pero... Tú eres el experto Sí, entonces Es chistoso que tengo plantas eh, la, Que ni sabes si viven o mueren No, están vivas Pero... Mal padre Pero... Mal padre <risa> Ahora hay un calango Que le dicen mala madre Y yo soy el mal padre Mal padre la, Mal padre Compro y los abandono Óyeme Y... A mí se me plagaron por tenerlas en la sombra, ¿Ah, sí? las tuve en el local uh -huh. casi un mes, entonces los insectos atacaron in inmediatamente porque cuando están en con el sol o la luz suficiente, pues los insectos no se acercan tan fácil, entonces me, me enojé y todo y agarré una y con el alcohol directo a la plaga y qué crees, no se le cayó la pruina. Y yo dije, se se echa a perder la planta. Eran 12 plantas. Uh -huh. Si ¿se, se echa a perder, no me importa. Es veces que te desesperas. Dije, o se muere la planta o se muere el insecto, ¿no? El, la cochinilla. Y no se le creyó la pruina. Oh, y se murió querida. la plaga. Y se murió la plaga. Y después de eso se las llevó Tony. Y me dijo, no seas malo, porque las andas maltratando? <ríe> y Tony me, me está cuidando las, las cante que, que compré. Pero para mí siempre ha sido una fascinación cuando las conocí. Todos saben que me picó las orquídeas pero... Tenemos tanta diversidad en México, Ay, con sí, tanta belleza. Que son hermosos. ¿Cuándo, ¿Cuándo se había visto, bueno, para mí, una planta así? Pues nunca, ¿no? Y cuando supe todo el proceso de la purina, que es como el, el bloqueador Ajá. de las plantas. Porque sí. no nomás son las únicas que tienen purina, hay muchas más plantas en diferentes grados. Y es una planta aparte que en su hábitat natural está a punto de extinguirse. Pero gracias a que la comunidad empezó a cuidar, eh, gracias a eso, y que muchos reproductores empezaron a hacerlo eh, de forma comercial, esa planta está a punto de salvarse de la extinción en México. Es, simple, que es endémica interesante. Sí, qué Y qué genial. bueno que la están haciendo ustedes, sí. porque al hacerlo ustedes, están uh, provocando que la gente no quiera comprar o vaya a querer colectar las plantas. Exacto. Ajá. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar otro poquitito de música, porque... Como dice maestro que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Cuando uno se divierte. La verdad es que el programa está muy interesante y ya estamos llegando a su fin, pero no sin escuchar más musiquita. <risa> Nada más.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 Estamos de vuelta, maestro, ¿qué tal? De rico y aquí, Transmambalinas, plática y plática. Y vaya que sí, muy divertido <risa> es que Suculenta estamos. la canción. Sí. Ah, qué ole. <risa> Tenemos seis minutitos nada más. Necesitamos primero tus redes sociales y ubicación. Si la gente te quiere ir a visitar. Ah, ok. Pues las redes sociales, la del Facebook, estamos como de Robles Vivero. No los Robles, de Robles Vivero. Y en Instagram estamos como creo que vivero los Robles 11 o 1, la verdad no no recuerdo ¿Qué bien. es En Instagram quién sabe, ¿no? O sea, aquí lleva las redes sociales, en el, en Luis el Ángel. Face. El Face es lo que más utilizamos de Robles Vivero y la ubicación estamos en sobre Avenida Guadalupe esquina Calle Cadena de las Américas. Entre el periférico y Avenida Las Torres o Tepeyac. Estamos ahí a un costado del Walmart que está en periférico y avenida Guadalupe. Ah, ya sé en dónde? Estamos a ir a visitar un día de este. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos esquejes cortaron hoy para Ahora, la Normalmente como unos dos mil. Eh. ¿Y cada y cuándo haces cortes? Cada semana, yo pienso cada semana, cada semana. dependiendo cómo se vaya vendiendo, ¿verdad? Okay. A veces cada tercer día, cada quince días. Como en tiempo de lluvias es cuando como que se para la venta de la suculenta mucho y ya duramos a veces tres semanas sin, sin cortar. Pero hoy cortaron dos miles quejes. Sí, de Al... hecho en este tiempo tenemos que estar cortando muy continuamente porque ya viene el 10 de mayo y el 10 de mayo es cuando se vende el 10 de mayo ya viene el festival de flores y colores eh, también oh, eh, bueno es que ahí se van a ir a surtir para el 10 de mayo sí. oye ¿Y? oye nos decías que tu planta más fuerte ahorita la suculenta sí y los precios Como los cuánto precios dinero de la que suculenta. ¿Desde cuánto? Vale una planta de menudeo desde los 15 pesos y por ¿Medida? ahí. ¿Medida? ¿Medida de 15 de pesos? De 2.5 pulgadas, es la macetita cuadrada, la cuadrada. Okay. muy conocida. Ok. Esa nos da, le, le cuesta 15 pesos de menudeo y ya de ahí se va una maceta de 4 pulgadas maceta redonda en 25 pesos luego se va maceta de 6 pulgadas en 70 pesos 8 pulgadas está en 150 pesos y de mayoreo este qué tanto hay de, de margen de mayoreo de 40 plantas en adelante la de la de 15 pesos está en 10 Y ya si se llevan de 200 plantas en adelante, está en 8 pesos. La de 4 pulgadas en 20 de 40 a 200 y 16 de 200 en adelante. Quiero 200 plantas. <risa> <risa> ven, ven nomás, o sea... El ¿cómo? espacio. ¿El espacio bueno, hay? de las chiquitas sí tengo donde ponerlas. La, Maestro, la, ¿las puedo pedir? Sí. <risa> la azotea, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. No, eso es maravilloso, por eso me gusta... Eh, todo esto de, de los viveros y demás ¿Cómo puede variar un precio De una planta a 40 mm. Que 40 no son muchas ¿verdad? No, realmente no 200 no. tampoco Yo siempre les digo Siempre hay espacio para una más Y nunca son suficientes Claro sí. Entonces eh, Pero aparte de Estamos hablando pues De, de la reproducción de suculentas Este ¿Qué nos vas a tener nuevo para el festival? Sí. Para el festival Ahorita estamos haciendo mucho colgante de delfín, collar de rubí, este tradescantias. A ver, eh, a ver, eh, mejor dinos, el rosario. El sí, el rosario en español, por rosario favor. Rosario variegado también ya tenemos bastante. Se ha puesto muy de moda ese, ¿no? Sí, muy, muy de moda y sí ya tenemos bastante, unos mil yo pienso ya hay para vender, para ya ahora sí ya vender bien de mayoreo. Este, Garritas de Oso, que también ya tenemos bastante Que se puso de moda hace, hace dos años, toda la gente quería sí, toda la gente ¿Y, y, y, que, y que hay quien dice que es un nopalito Piensa eh. sí, que es un nopalito hinchado Sí, pobrecillos es, Sí, este Corazoncitos, o cómo le llaman a esta que también colga Dos ganar. corazones en un hilo también Ay, Y que hay cosillas que la verdad no me acuerdo normalmente de dedos de niño, ese ya casi tampoco lo hacemos okay. ese desde de principio este, sí era muy usado pero ya después este, la gente pues dejó de, de consumirlo, se vuelven moda las plantas sí ¿una claro planta que si, sí. de mover? hecho ah. esa planta decían que era muy buena para los ojos y te ponías en los ojos y sentías que te quemaban los... sí era bueno para dejar ciego sí. <risa> bueno es que nunca especificaron sí. para qué era bueno de buena, hecho ¿no? ahorita o más o menos ahorita bueno ya se está calmando más Pero el calancho, el calancho se tiene la creencia que es bueno para el cáncer, pero sí. de principio creo que nomás era una variedad la que supuestamente era buena Funcionaba. para el cáncer y, y ya llega gente y dice no, este, este, este es para el cáncer y es la mentada mala madre que le llaman entonces descon, la verdad es sí, que no te puedo asegurar si es bueno para el cáncer o no pero se pone todas <risa> las plantas jamás, jamás me, me atrevo a decir algo que no tenga bases científicas decir ¿Cierto? porque mm. no sabemos cómo puede reaccionar una planta el, con una persona el, mira, el, a nosotros el, nos y... regalaron, nos mandaron una así pequeñita, pequeñita que precisamente nos la mandaron que porque era muy buena para el cáncer, alguien que no la podía tener en su casa y me, me suena así que, oye, no la puedes cuidar tú porque yo no la puedo cuidar. Entonces nos la mandaron y yo no le veía futuro, yo no veía que ni que se viera bonita ni nada. Y de repente dio una vara muy alta que yo iba a cortar porque, ¿qué es eso? Está como muy raro. ¿Es un monstruo, ¿Qué, qué hermosas flores sí, salen de sí, ahí. Eso sí, son muy bonitas. Y, y esa rama de, de floración, Debe haber durado con las flores frescas, como si acabaran de nacer ese día, como tres meses. Una cosa hermosa. Sí, ¿y ¿Qué tal los colibríes que se acercaron? Maravilloso. Estaban alimentados. Ahí, ahí está todavía. Ya, haciendo ya están haciendo nido. Acercando. Los colibríes ya. Sí. Y es que es otra cosa maravilloso. La suculenta, la floración de las suculentas acerca mucho. Abejas, Ajá. abejas silvestres. No ¿Tienen corta uñas Colibríes. Sí. Nos viene a saludar el señor Sergio Kong. Nos aguantó. Ay, perdón, perdón. Están está está al aire. Ay, no te preocupes, ya nos andamos yendo. Ya estamos en. Pero el... no, no tenemos corta uñas. <risa> Luis Ángel, fue un honor que nos hayas acompañado el día de hoy. Invitamos a, a todos los que nos prestaron sus oídos que te visiten allá en el festival, en la siguiente edición, en el parque. Metropolitano Torre, Esplanada Torres Amarillas del 14 al 17 de abril De 9 de la mañana a 8 de la noche Muchísimas horas, yo no sé cómo lo pasan Ahí tan bien tantas horas eh, pues como si que, nada, el tiempo con, se pasa rapidísimo. No, y luego con verdad. las aguas frescas, como las eh, del otro, las, ¿sí? eh, va a haber más. Está muy, muy rica. Y nos vas me a llevar pana. panecitos también. Ya dijo. ¿Nos vas a regalar panecitos? No, eh, ¿no? vamos a llevar a la venta ah. panecitos. Ah. Bueno, ¿no me has y dicho, galletas. No, no me has dicho que querías un espacio. <risa> no, eso es de no, delivery. Queremos un espacio ambulante. <risa> pero luego lo platicamos. ¿Qué dice, ¿Qué dice el reglamento? Por favor. No vendedores ambulantes. No. Ah, soy patrocinadora. Vámonos ya Muchísimas gracias Luis Ángel Sale Gracias a usted Gracias Muy que bien. estuviste aquí Gracias Guillermo por Gracias Meche más. Gracias Beto Y listos chicos Porque eh, Les avisamos pronto Quién será el siguiente Entrevistado <risa> Aquí en Amfibios Radio Muchísimas gracias Que somos parte de este evento Maestro Un pues, honor Compartir espacio con no usted Igual Nos escuchamos bueno, el próximo bueno, martes Gracias Jack Vámonos De mis narices Rumba Todo